Lo mío fue puntualmente ofrecer alfajores, que son los alfajores que fabricamos acá en Olavarría. Este año nuestra empresa está dedicada a buscar distribuidores en todo lo que sería la provincia de Buenos Aires y dentro de lo que nuestras posibilidades nos dé para el resto del país. Bueno, logramos contactos muy interesantes. Particularmente me pareció una muy buena oportunidad. Realmente uno a veces... ...duda de, de ir a este tipo de encuentros... ...por una cuestión de tiempo... ...o, o falta de experiencia... ...yo realmente lo volvería a repetir... ...si, si se da la oportunidad de, de acercarme a otra reunión... ...a otro intercambio... Eh, ...nosotros eh, logramos contactos con gente de Mercedes... ...y logramos un contacto muy importante en Capital... ...que era uno de nuestros proyectos para este año... ...lograr colocar los Alfajores Chalfont... ...en Capital Federal... Así que bueno, para nosotros fue una experiencia muy positiva y ya le digo, eh, creemos que si hay otra, otra, otro intercambio, poder participar.